Nem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 el hace mal la nata, es pura sanata y 6 7 8 te anestesia el bocho y el lunes no fui a martes miércoles puro en juan el jueves ordeno el rancho y el viernes voy a la ranchancho sigo de larguirucho. no me importa porque es el Palermo en la radio y sigo con el escabio. vez Dame el aire, dámelo todo Estamos en, otro, en otra versión del Palermo de los Simios Número 48 8 parece, sí 48. Parece que para el 50 explota O sea, hoy tenemos un programón 48, 40. Mega programa, 48. pero para el 50 agárrense. O sea, oh, el okay. sábado vino, el, el próximo... ¿Qué son? ¿Las bodas de oro? Las bodas 50. de oro, 50. 50 años, pero no, no llegamos a 50 años. La hermosa, bueno, sí, no importa, sé, pero, pero día años, a día. En, en años, día. años monos son más de 50 años humanos. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás, Nico? Bien, bien. Un poco amargado, porque ayer el grande empató. Sí, tengo demasiado relajado para eso. Sí, sí, sí. Un poco contento porque vi a, a primos y... Y sobrinos que hacía mucho que no veía, pero... ¿También Así, de la, de la mitad, República mitad. Independentista de Córdoba? De la República Independentista de Córdoba Y él, mi primo Y ella de Entre Ríos, como mi mujer Ah, Eso mirá Es un cristal de raza Un cristal de raza, al, al exactamente chenico ¿qué implica eh, haber empatado? Yo estas cosas no las entiendo nunca me parece Empatar es cuando ninguno es hace más goles bien. que el otro No, está bien, ah. momia Digo que, ¿por qué? Eso ni, ¿por qué no, porque triste. tenemos, tenemos la, la triste esperanza de, de quizás poder salir campeón era, no que es triste ah, Porque okay. no lo vamos a hacer, pero bueno, era El triunfo nos dejaba pero Más vos te escuchás, ¿no? Megrano me campeón es como decir eh, eh, Nieve caliente, no tiene sentido Uh, va bueno vamos a, dejar, vamos a dejarlo posanos. acá vamos a dejarlo acá bueno está bien sí. más puntos verle, que River tiene por claro. eso está bien haberle claro. ganado a River es como un campeonato yo lo sé entiendo eso para un equipo chico del interior esas eh. eh. cosas gratificantes pero está bien está bien puede me ser. parece que también pueden aprovechar quizá un añito más un campeonato más y después ya pueden volver donde pertenecen no no sé yo voy a citar a un filósofo que hablamos de la del sábado pasado LTA, LTA. LTA. es, es lo, lo único que le puedo decir hincha de River bien, un filósofo que a veces juega al fútbol. A veces jugaba al fútbol. Al que... Y jugaba, dicen que jugaba algo bien. Sí, el que juega tan bien es Evo, ¿no? Juega bien. Evo, Evo, Evo siempre juega a la pelota. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, ya... Nada, te... o sea, digo... no, vos no necesitas ni siquiera presentación, Agustina. Bueno. Esa voz dulce, con estas dos carrasposas que te precedieron, no necesitan presentación. La vuelta la de vuelta una voz femenina al Palermo, hacía mucho no Si querés lo hacemos institucional. Hola, Agustina Roldán, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias. Sí, necesitaba una cosa más, un saludito más personal, viste. Hola Nico, ¿cómo, oh, está? hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. <risa> Saludar también a... A, la a la audiencia, a los oyentes. a ellos. A Manu, a Dani, a Nahuel. Están cerebro. todos acá, pero... A Manu, en espíritu. Sí, no, en espíritu estamos todos. Ayer vino una película, ¿la viste? John Carter. No. Al tipo Los lo... lo telefaxean. Te Era no sea, como... Es medio raro, pero lo telefaxean a Marte. Hacen... Era como Los frito, fa... el sí, sí, fútbol del Diego que le mandaban falsas a Ahí claro. Es mi sueño. Sí, sí. Y bueno, así están telefaxeados Manu, Dani, Fede. Está telefaxeado hace rato. Hace rato. Están en tinta. No, te decía lo debo porque... Y parece que está pasando mal, ¿no? En, y lo acusaban de triplicar. Claro, lo acusan de triplicar el patrimonio. Vos te dicen, triplicaste el patrimonio, si yo eh, ladrón. Pero, pero, bueno, que... Si yo triplico el patrimonio, nadie me dice nada. Claro, porque una cosa es pasar de, de 3 millones a 9 millones de dólares, por decirte, y otra cosa es pasar de 100 mil dólares a 300 mil dólares. Ay, no. ¿Y, y, Evito... ¿Y cómo, cómo capitalizó eso? Claro, 000 y, y Evito dice, yo tengo mi casa Ladrón, ladrón. Tengo las llamas de siempre y tengo muchos ponchos. Y cada poncho que me regalan son 200 dólares. Entonces dice que él tiene alrededor de 2.000 ponchos que le regalan. 2.000 ponchos. 2.000 ponchos valores. No sé si Voy a reírme llorar. ¿Cada poncho 200 o sea que, dólares? Evo al lado de, de Mujica es Rockefeller, más o menos. Mujica tiene 215.000 dólares de patrimonio. Es el, el más pobre de América Latina. Aburre, igual, aburre, aburre. Mujica, dale, compra un perro uh, claro, auto. Claro. Hace falta que metas la cara bajo la chapa esa que se está cayendo. Dale, pues, cuidate. Eh. Y el que más tiene es eh, Piñaira, que tiene 2.400 millones de dólares. El chileno, pero ese lo tenía de antes, porque viene bastante de la claro. Jai, ¿no? eso lo tenía antes. Era el que manejaba American Express en Chile, negocios con LAN. Bueno, el dueño la, vendió? la, la sí. vendió para ser presidente. La tuvo que vender, no tener no puede tener en privada Pero tenía, aparte de LAN, tenía negocios financieros. Ah, bueno, tranqui Tranquilo. Pero ¿vos, eh, vos decís que marchó el jueves, estuvo estuvo escondido, mimetizado entre las cacerolas. ¿Pinera? Sí. Digo, ya que el origen ya del cacerolazo lo... aparentemente eh, podría ser chileno. Viste que dice que... Ah, no, esa no les... esa claro, la tengo. Claro, en los 70, no les... 70, aparentemente. Ah, no, sí. La... Ah, bueno. El cacerolazo como método de protesta. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Eso. eso Sí. Parece que, lo, era... parece que lo importaron claro. este, para, para que dieran unos puntos claves. Claro. Las, para, clase, para las clases caseras. medias y altas cuando se manifestaban en contra de Allende a través del cacerolazo. Claro. Fue la, la forma donde surgió el cacerolazo. Bueno, parece que lo vieron a Piñera. Hablame en forma sí, sí. de lucha reaccionaria, ¿no? Bueno. Vamos a hablar después. No fue de el único, tampoco. Estaba Barreda no estaba barrida. Sí, estaba barrida. Protestando barreda. contra la inseguridad. No sé. Basta, no. hace, basta asesinar. Basta asesinar, se Barrida. Y la foto que que se está circulando es ahí está es en el... contra de la violencia de género ¿también? o en contra de la violencia de género, claro. Diama. Yeah. Podría. Es que van a hacer un museo, un museo un, una casa eh, la, la casa que fue de él en La Plata. Sí. Van a hacer un quieren hacer un una suerte de centro para este Compartir los delitos de género, digamos. Ah, pensé que ibas a hacer un... Eso de pelingo, de peningos, Hacia... La <risa> <Claro>. <risa> ¿Hacia los hombres o en general? En general. En general. Vigamos. ¿Quién en general. más había? Estaba el Reino Berman. ¿Lo viste por ahí? No no lo vi, Yo no, no, no no Sí, estaba ahí en el, en el obelisco. Yo vi un par de no Hay mucha uno... vieja paqueta, no sé. Paqueta. Estaba... paqueta. ¿Qué buena palabra? Paqueta. paqueta. Ultra paquetas Paqueta. Estaba el cronista de 5N que se comió en Yapi. Ah, qué fea piña se comió. Igual estuvo, eh, quedó bastante bien después, porque después siguió laburando Sí. y no tenía una marquita, nada. Por la piña que le dieron era para Puedo decir dormir que flojo, dos días. Flojo el de la el piña. El flaquito estuvo flojo. Era, vino, no vino, bien, no vino puño cerrado, sino que vino medio abierto. No, sí, ser. sí, lo agarró. Lo, lo raspó. Lo raspó. Lo raspó. A lo mejor tenía, se había puesto. Viste que se ponen vaselina. Los boxeadores para que resbale un poco la. Y el pelado estaba medio transpirado, no sé si sí, lo puede está, ser, brillaba. Puede ser entonces que haya resbalado. Ahora, vos viste cómo fue la, la, la situación previo al golpe y durante Venía el golpe. Venía atrás y le pegó. El, el, tipo viene, el tipo viene atrás directo a la cámara. Nadie, en vivo, nadie le avisa al pobre. <risa> Notero, loco, te están está viniendo por atrás. Para mí Fuera, se la querían dar. La se la querían dar. Se la querían dar. Es como en el fútbol el cuando. El productor, claro. el camarógrafo, nadie. Pelado, guarda atrás, que te claro. van a dar. Es como cuando da pelota, vos ahí cosas y te, te gritan, guarda atrás, claro. que te vienen para comer, ahí lo mismo. Para mí le te tenían bronca en el canal. Puede ser. Por ahí estaban mirando otras cosas. Lo mandaron del canal, al flaco. Lo mandaron del canal. Que se quedó che, sin Una augura. cosa, paren. Se quedó sin... Ah, el que le pegó. Que le pegó. Claro. ¿Y se el periodista augura? es un mártir ahora? ¿Es un <ríe> sí. prócer del periodismo sí, independiente y per, de sí. la libertad de expresión, por ahí? Claro, sí, ahora es un mártir. Claro. El Cordobés, el periodista de, de tu patria. ¿A el que le pegaron? Ajá. Uh -huh. Mira, sí el tipo burla de, de... sanco el otro no sé ah. hasta, hasta ahí hasta, hasta ahí, ahí hasta ahí llegó mi, mi curiosidad eh, me, me resultó más curioso el, el personaje este que a los pocos minutos de pegarle ya apareció aparecieron fotos de él en, en la nación en clarín quién es el personaje que golpeó, que golpeó. Eh, claro porque eso es muy para a mí me pareció como muy característico de la derecha Digamos, hay uno malo perfectamente identificable sabemos quién es y lo y no tememos en denunciarlo digamos a diferencia de todas las otras movilizaciones a donde están los piqueteros y los pobres que de pronto son un grupo enorme y son todos unos como dicen generalmente Morochos. Eh... no no pero digo cuando hay cuando hay disturbios enfrentamientos bueno no importa siempre dicen algún grupo de no adaptados más. y que adaptado. no sé qué no acá Muchas hay uno solo no Está ahí como muy particularizado es Ya está, ya se tomaron medidas Ya perdió el trabajo ya... Por Dios, ya ¿quién está. quería eso, pobre chabón? Yo, yo, me puedo verlo yo ¿Vos <ríe> querían sí. me perder el laburo? No, malísimo Sí, que, que si pueden irse a Unos cuantos de los que marcharon ayer ah, vaya, bueno, A una sí. isla ponele, Con Shabran a, la isla de Shabran a la isla de Shabran O con Gillian <ríe> <ríe> Con Gillian podría estar bien también ¿Qué, no. otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Ah, no, se expropió Sanón Ah, cierto de pie. Ya está el fallo de la justicia De la De ahí, de, la, de Río Negro Y Se empieza el párrafo Diciendo, se resuelve, dos puntos Expropiese La fábrica y todo su Su contenido, digamos Para los Fast En sí a favor de los trabajadores. Así que bueno, igualmente eh, ya los trabajadores de Sanón están bastante eh, descreídos de la justicia provincial, pero ya está hecho el fallo, así que ahora es cuestión de esperar a que eso efectivamente se haga... O sea, que, que quede firme. Que quede firme y que aparte realmente se pase toda la, la, pro la propiedad de, la, de Luis G. Sanón en manos de los de la cooperativa de trabajo FazimPAT. Así que una buena... Una buena. Muy buena, después de tantísimos años de lucha. Hace más de 10 años que estaba claro. esperando este momento. Sí. Y es la es la única digo, de las recuperadas de los últimos 10 años, de post-2001. Es la única. Es la, es la primera expropiada legalmente, o sea, que, que cumplió su ciclo legal, digamos. Sí. Sí, entiendo que sí. Vos sabes que yo hablé con Luigi. ¿Te conté mi anécdota con Luigi? Con Luigi... ¿Sanón? ¿Sí? Ah, no Ver, Luis Sanon Es una nueva anécdota. No, no, no hablé hasta ahí. ahí eh, le iba a preguntar por Sanon pero el viejito estaba, estaba bastante precario. Porque el tipo era dueño de, de Little Park. Luis y Zanon, Tenía... Los hermanos Sanon Tenían una fábrica de cerámicos y el Little Park. No, primero tuvieron el Little Park. Mirá dos. Vinieron de Italia. Hijos de mecánicos, eran dos o tres. Llegan a la Argentina y empiezan a hacer un... Esto, un, un lugar muy reducido con, con juegos, eh, parque, mini parque de diversiones. Claro. Se expande, se expande, se expande. Uno de los hermanos de Salon se va a Mar del Plata y hace el Little Park de Mar del Plata. Que funcionó hasta el 97, tengo entendido. Ajá. Por eso tal porque era Ital. Claro. Y con la guita que hacen en el Little Park, obviamente con mucha ayuda de, de los eh. compañeros y los amiguitos de Martínez de Oz y, y toda esa banda arma la cerámica y hoy para el que quiera concurrir a darle un abrazo o un, o un mimo a, al señor Luigi Zanón puede ir al parque de Pilar el parque industrial de Pilar y buscar una cerámica que es como lo que fue Zanón pero más pequeño mu muchísimo más chiquito ¿dónde están todavía recluidos los, los Luigi los Luigi Mario sí y todos los Sanones Después, en, en yo no me acuerdo ahora muy bien el, el nombre, pero, pero después le, vamos a publicar el nombre para quien quiera ir a... a saludarlo. A, a darle un saludo. A, claro, el G, sí. <ríe> sí. En este día tan importante. En este día de importante, exactamente. Bueno, tampoco hubo luz. Luisi la tenés adentro, digamos. Eh, tampoco hubo luz. Hubo, hubo tuviste partes. luz? Yo tuve luz toda la, toda la semana, no, no pasó nada. Pero vos dónde viste Villa Porredón, vivas. Para mí me dijeron, vos tenés luz porque estás en la misma fase que el hospital. Ah, Ciro porque, eso es, porque eso es el sí. Highland, sí. por eso es el Palermo Highland. Ahí no se inunda, eso seguro. En las tierras altas no llega la en Las porta. tierras altas no se inunda. No, se olvidan, se olvidan ni siquiera que hay gente conectada ahí. Dicen, no, bueno, déjenlos, Claro, sí. déjenlos, total, pobrecitos. Pero no, no tuve, tuve luz, no se inundó, pasó lo basurero todo, todo, todo. Era, tenías un microclima, un microclima especial. Es que eso ni siquiera es la ciudad autónoma de Palermo. Ya se cae Ya se cae del ya mapa. Y claro. si está arriba, supera la altura permitida del... Pero acá vos tuviste también. Yo tuve también. Yo tuve. tuve un microclima clima, pero el mío era mucho más micro, porque yo vivo en el Magro, abasto, en un pH al fondo. Los de adelante no tenían agua. Tenían luz pero no tenían agua. Yo tenía luz, tenía agua. Todo. No escuchaba los supuestos cacerolazos. Las cacerolas de neón que salieron. Claro Yo tampoco se escuché. En septiembre sí se escucharon, pero ahora no. En el bar. ¿Y el viernes? Incluso está un, una buena paquita. No, no. tampoco. No pasa nada. No pasa nada ahí, no pasa arriba. nada. Ahí, no pasa nada. Porque, porque está muy alto, es muy difícil llegar. ¿Qué pasa? en la debería, debería averiguar, debería averiguar. Mucha gente en bicicleta. Debería saber muy... si algo pasa. Claro, pero no, por por por el momento no, no hubo nada. ¿En tu palermo, Agustina? Eh, no, no se cortó la luz y le agradezco. a. Creo que voy a empezar a creer en Dios porque vivo en un octavo. Último piso, le da el sol todo el día, estaba un poquito caliente. ¿En estenita. ningún momento se cortó la luz? En ningún momento se cortó la luz, pude usar el ascensor, estaba, andaba uno de los aires que hay en el departamento alquilado por mi comunidad de hippies, eh, de hippies que vivimos juntas. No, no, yo ni me enteré. Bueno, sí me enteré porque no pude usar el transporte público y tuve que caminar 35 y un, cuadras claro. para llegar a un lugar... Hubo problemas con los subtes. Sí, tira. sí, estuvo complicado. El centro era un poco estaba un poco caótico. Yo por momentos pensé, si esto lo vi en una película y me asusta." ¿Qué película? Era la... era? No sé, pero es como esa sensación así de la gente toda caotizada que se corta la luz La de, de... ¿cómo se llama? El, de... el... este cineasta neoyorquino. Ah, ni idea. No, no, no, pero el <risa> el, <risa> el único que conozco No, no, no. El Udialen pero negro, que tiene más, más onda. Ah, el I. Spike Lee. Hay una película que sí, se llama sí, el, Woody el... el negro claro. Hay una película que trata de hacer un corte de luz ahí en... Bueno, los... ¿25 horas? ¿24 horas? ¿cómo se dice? No, esa es sobre las la torres Jiménez. Ah, mira. Bueno, después la busco Después lo buscamos, pero sí. está bueno. O sea, era toda esa sensación, de, esa sensación de calor, de, de corte de luz, de irasible. El verano es amplio, se llama. Está ambientada en, en, en, en un famoso corte de luz, que es una ciudad de Nueva York, y, y es una película que está muy irasible. Ahora, Nico, eh, en, en términos estructurales... Gran película. Trata sobre el racismo, gran película. Ah, mira. la voy a ver entonces. El mejor final. ¿Termina la película? No, no les cuento el final de la película, pero sí en los títulos. Trata sobre el racismo. Primero sale... No sé si no la vi, ¿eh? Sale una, una leyenda de Martin Luther King diciendo, bueno, si te golpean, ponen otra mejilla, ¿viste? Entonces uno lee todo el discurso de Martin Luther King y dice, ah, qué groso. Termina de pasar eso y pasa un discurso de Malcolm X como siendo loco, ¿no? Opa, claro. Si a vos te pegan, pues tenés que salir a surtirlo, como y ahí uno dice sí tal cual vi la película de Malcolm X gran película también la, la biografía esa está buena sí. no te preguntaba del del corte de luz eh, vos que sos un especialista en todo <risa> en todo estructuralmente a quién le corresponde la, la manutención de la energía es el estado nacional no, digo, la... no digo, está en manos de empresas privadas está claro ahora la, eh, quién supervisa eso Claro, quien controla el Estado Nacional en, en lo que es energía vos tenés generadoras Las que generan la energía Digamos que son privadas, no sé eh, Algunas son privadas, otras son binacionales Como ejemplo Saciretá Algunas privadas como el Chocón Y algunas nacionales como, no sé, Río Turbio Son generadores de energía Después, el transporte de energía lo, Los cables de alta tensión Corresponden, los maneja el mercado de energía lo maneja Camesa Que es quien administra cómo se vende la energía y demás Y después la distribución de la energía en las ciudades, en el caso de la ciudad de Palermo, es privado. Es el norte una parte y el sur, y el sur la otra. En Córdoba, por ejemplo, es pública. Eso depende de cada, de cada provincia. La república que... ¿Viste? La avanzada. Claro. Porque esa es la, la, la, herencia, la herencia de Tosco, digamos. Nunca, nunca la privatizaron. ¿Y se corta la luz? En donde, sí, se corta igual. Depende. Eso depende de, de, de, de las alzas y bajas de, de demanda. Igual no fue un pico de demanda en términos... Hubo días que se demandó más energía, por eso salió debido a decir que alguien había bajado la palanca para generar como conflicto. Casualmente. Un, un, un día, un día antes de noche. Ah, mira. Yo también lo pensé, ¿eh? Me doy cuenta que... Hay mucha gente paranoica. Con... Yo el, el miércoles me, me junté con un asado con, con un amigo y me hice este corte de luz para mí está el paranoico. Teoría conspirativa. Teoría conspirativa a, a morir. Bueno, también, estuvo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿El dos, tres días antes, el paro de trenes. El de, el de Sarmiento, claro. Claro, que Página 12 sí. y Tiempo Argentino salió a decir, bueno, ahora sabemos por qué Pollo Sobrero estaría del, a, apoyando la lucha de Moyano. Sí, dándole fo la foto que circuló el pollo dándole la mano a, a Moyano. Moyano saca foto con todos. también, che. Moyano saca fotos con todos, con Macri, con Sobre. No, bueno, si alguien vio el, el, el blog o, o la información que circuló Izquierda Unida, está bien donde está. ¿Izquierda Unida? No. Izquierda, ¿Qué Izquierda Unida? ¿Izquierda Unida no es? Izquierda... Izquierda de acá del 90? Sí, ¿Sí Izquierda, Izquierda Unida. ¿Hoy en día Izquierda Socialista, es, Izquierda Sí, Izquierda Socialista. Ah, si va. El nombre es muy rápido, che. Pero Izquierda Unida era otra cosa. Si sí, compañero. me agarró un retro, me agarró un... Un vintage. Atrás a Izquierda Unida, atrás a 20, 20 años. años mínimo. ¿Pero qué decía? No, bueno, apoyaba el cacerolazo. Ah, estuvieron después. ahí, claro, claro, claro. Sí, yo estoy... Te voy a tener que hacer un curso de GPS para entender qué, qué le pasa a esta izquierda, porque no... Bueno, no el, el MST, que está dentro del Proyecto Sur, y ahí sí no me equivoqué de siglas... No, también está estuvo, adentro del Movimiento Sur, estuvo, que es una alianza estuvo, entre el MST y Proyecto, Proyecto Sur. Estuvo volanteando asiduamente en, el, en las calles del centro para tratar de, de llevarse ¿Sí? una cacerola. Claro. ¿Vos estuviste, Nico? ¿No viste un par de vueltas? ¿El 8N? Sí. no. El 8N estuve... Ni tuviste curiosidad antropológica, nada. Nada, nada. nada. Me fui a cenar con mi, con mi mujer. ¿A dónde? A un restaurante muy lindo que se llama Brotes del Alma, que está por cerrar. ¡Ay! Dos sí, chicos... Brotes del Alma y encima estás por cerrar, golpe bajo, uno tras otro, ¿viste? No, es muy lindo, dos chicos que se están, yendo, se están yendo a vivir a Córdoba y hacen, hacen comida muy rica, una cartera chiquitita, un ambiente muy, muy lindo para él. Y quien llame al Palermo tiene descuento. Quien va y dice, vengo de parte del Palermo. Vengo de parte de Nico. Le dan dicen. a dar descuento. Che, Perfecto. ¿les parece que vayamos a un tema? Bueno, a, sí, a, a claro. Propósito, claro. A propósito a del apagón. Sí, yo te digo todo que sí. A donde quieras vamos. Eh, el día que apagaron la luz de Charlie Arcea. La mitáfora. La mitáfora.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 La Colectiva, la Colectiva, la colectiva, la colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. El Ministerio de Educación porteño pretende imponer cambios profundos en las escuelas medias, porque así lo exige la Ley Nacional de Educación. Lástima que se olvidó de cumplir la ley en la parte donde dice que los estudiantes deben participar en la elaboración de los cambios. Responsabilizamos a las autoridades educativas de la ciudad por los daños que puedan sufrir nuestros hijos e hijas y exigimos un debate participativo y vinculante sobre los cambios a implementar. Los que no nos vamos a olvidar de hacerlos cumplir la ley, somos nosotros. Madres y Padres por la Educación Pública. Porque defendemos la educación pública, apoyamos a nuestros hijos. Buscános en Facebook como Madres y Padres Media Cava o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 ayudarme en este, en este eh, camino eh, de la Facebook fundación. es re fácil porque es Palermo de los simios y nada más Sarasa claro eh, por mail es? puede ser es el Palermo de los simios Arrasa. arroba gmail.com y por Twitter es eh, arroba Palermo simios y alguien Toma ya ya penetró en nuestro mundo virtual Eh, sí, hay, hubo algunas penetraciones, pues si querés te cuento más. Pero también está el número de teléfono de la colectiva, que es el 49581037, que si algún oyente nos ve que estamos así como tratando de salir a flote y nos quiere dar una mano, puede tirarse un Puede hacer un bloquecito tubacito. si quiere. Claro. También está el mail de la colectiva que es radio punto Y puedo seguir leyendo carteles en la calle. Yo me dedicaba a esto cuando era chica. Por si querés un poquito carteles. de nervios. Tenés una cámara para del otro lado del vídeo Ah, poder, mira, puedas, bueno, buenísimo. Porque si, <risa> por si sí. me puse colorada. Esto es radio y yo me puse colorada. Bueno, entonces, contame si querés un poquito los, ¿Qué más querés que te cuente? Los amigos. Hay un blog, que nos Tenemos un blog, Malviada, que es eh, el Palermo de los Simios.blogspot.com De los amigos simios que nos estuvieron saludando, por supuesto, antes de que Lipan, nosotros arra, nos acercáramos. A la radio, Arias Slipak ya estaba denunciando... Eh, la media que, falta, por, en minutos... ¿no? no, no, no la media falta, pero sí anunciando que dentro de poquito ya salíamos al aire. Está um, Martín Carlos escuchando... Viven y, juntos, ¿cómo es? El, vos que sabes, Nico, la vida de, de Martín Carlos y Slipak? que o, no sé, Dicen están... que no. Dicen que no. Hay que ver si tienen alguna. ¿Cuál es el rum rum? Puerta subterránea. ¿Sí viven que juntos o no? No, no, no. No, no, viven, no, juntos. no viven juntos. Yo conozco no, la no. casa de Carlos. Sí, sí, sí. Y ¿Sí? yo conozco la de Adrisley, la de Carlos. <risa> la de Carlos nueva no, porque no me invitó todavía. Carlos, pero... mm, qué mal. Bueno, eh. ¿qué, ¿qué otro mensaje? hay? Espera, eh, tengo que poner esto. Listo. Okay, listo. Tuvimos bastante. Set Misery. Uy, Lucía Cañaveral. Hola, Lu. Buen día. Set Misery. Juan Lautaro, por supuesto, está escuchando. Julieta Boedo también. Bueno, son un montón... Pepe Losano... Para qué decirlos todos... O sea, no, no, no... La cosa es que los estoy buscando... No estoy siendo muy... Deficiente. Muy prolija de la búsqueda... Bueno, perfecto... Entonces... Bueno, Nico... ¿Qué más hubo la semana que, que, que te perturbó el sueño? mira El miércoles no hubo luz... En el barrio... Viste que en Núñez, no hubo luz... Claro... Pero hubo mucha luz a la noche... Cuando, ¿Ah, terminó, sí? cuando terminó Kiss... Fuegos artificiales... Ah, sí... Explotando por todos lados... Y estaba con una visita muy especial Estaba Paul Stanley Jen Simmons Y Mauricio Macri La puta Que no sé si se sí, pintó también ¿Se pintó? No, no, no vi la foto si se no, pintó, no, no se pintó, No se pintó, ¿No se pintó? Uh -huh. Hubiera estado lindo Verlo a Mauri pintado ¿Pisó pollitos, Mauri? Pisando pollitos Pintado Yendo con todo cuero bueno, parece Macri que mientras que... estaba todo inundado Y sin corte de luz Se había ido a ver a, hey, a los kids le gusta la música 82 claro. además fanático de Queen, de Kiss, cada vez que viene Kiss, porque no podía verlo. Claro, no haber nada pedazo de pelmazo No, pero aparte, muy flojo, muy, muy poca cintura política el reino Berman que le sube la foto en Twitter diciendo acá estamos con Mauricio en el recital de Kiss. Y la piden, ustedes le piden cosas al a Rabino. Está todo, prend... le, le está todo a Rabino? prendido fuego, está todo prendiendo fuego y lo manda así. Sacas. Todo el mundo se lo quisieron comer. Sí, Entonces hasta, ¿qué contestó hasta Macri, hasta lo... loco estaba trabajando. Es genio. como la Coca-Sarley cuando decía Chupe genio, que es trabajo. Genio. Igual. Figura. No entendí lo de la Coca-Sarley. ¿Cómo es? La Coca-Sarley no, Coca no tenía una frase muy... muy no, ¿qué pretende usted de la... mí? No, esa es la de las películas. Sí. Pero después había otra que... No, ah, no sé sí. por qué la sé, la de Chupe que es trabajo. ¿no? Ah, ya. Yeah. ¿No? ¿Ah? Por ahí tampoco... claro me cara que Chupe que Bueno, por ahí es una línea que le funcionaba conmigo. ¿No? Bueno, interesante. No, además, claro, hasta dentro del propio eh, pro se lo quisieron devorar a Mauricio. Claro, es que bastante poca digo, cintura política, digamos, está todo poniendo fuego. Si querés ir a ver aquí, si a ver aquí, yo no. Tampoco nos pongamos en. Pero sí lo que demostró Macri. Digamos, no, no iba a hacer nada un sábado a, la, a las 10 de la noche, Macri, digamos, y, A lo mejor sí porque se, levant, se levanta un poco tarde, pero. No, no tenía nada que hacer, a lo mejor podía haber Kiss, pero no se ponga la foto en el Twitter, acá, viendo a Kiss, abrazados. Pero ya si hay algo que demostró Macri, el PRO y la Ciudad de Buenos Aires, es que no importa lo que haga y como que y la poca cintura política. Puede tener la cintura política de un Ajá, barril. Haga lo que haga, va a quedar como el orto. No, no, ¿sí? haga, lo, haga lo que haga, por causas que aún me cuesta comprender. El tipo sigue estando, eh, incluso hoy, al frente de las encuestas, si hubiera una elección en la, en la Ciudad de Buenos Emilia. Aires la ganó caminando la primera también la ganó caminando eso es terrible. entonces el tipo me parece que es consciente de eso y todo el macrismo es consciente de que lo que nosotros podemos llamar cintura política es que mal quedó, no, acá la perdió ¿no? ¿cuántos de nosotros pensábamos días antes de aquel 10 de julio del 2011? ¿por las elecciones? no, esta la pierde, esta la pierde hay chance y después te venís a dar cuenta que en donde el, por el porcentaje en la manzana que estaba vos La mitad lo había votado. Claro. Se ibas en el bondi y <risa> decías, no puede ser. Claro, la mitad de la gente que iba en el bondi lo había votado. Claro, ¿entendés? Entonces. Lo cual lo hace aún, mucho más triste. Claro, exacto. Porque papelones como los de Kiss, ¿cuánto se mandó? Las inundaciones pasadas no estaba. Se me pegan las letras de, <risa> de la bronca. Las inundaciones pasadas estaba Macri y un par de funcionarios más también. Estaba Vidal también en Estados Unidos, viajando. Sí, sí, sí. No, mandando mensajes mandando mensajitos allá claro diciendo no, ya vamos a ir para allá uh -huh. pero bueno, bueno así nada. es igual Lo bueno, la pregunta no... es en River ¿hubo luz todo el tiempo? ¿hubo luz? claro sí, sí, sí igual sí. pero ¿no? hasta sí, que... que salía de la si cancha no, hay... no podía irse a muchos lados claro ¿no? había luz porque estaban los tienes los... sí, generadores eléctricos el parece que en todos los lugares en todas las canchas del país menos en Chaco menos hay hay en Chaco eléctricos, generadores eléctricos, eléctricos. <risa> eso para que Capitanilla aprenda más o cómo como se un evento no va a poder pero, ni hacer un fútbol 5. Claro. Cuando lo llaman y dicen, vení que tengo, no, no, ¿cómo no? Que lo otro, le dice capital Capitanich. Qué piedra, Capitanich. Bueno, también hubo una, una movilización, en, yo entiendo que todos lo estamos negando, pero hubo, hubo una movilización en, importante en la ciudad de Buenos Aires. La marcha de los zombies. Marcharon zombies. ¿Marcharon jueves? zombies? Sí. sí. Jueves? ¿El jueves? No, no, esto fue después. Ah, otro el del jueves también, bueno, eran zombies, Pero eh, lo de Yo vi varios zombies, eh. Había, ¿no? No, no, este es otro. Una marcha internacional de zombies. Yo vi gente caminando por la calle, pintada y disfrazada Mentira. de zombies, te juro. Pero niñitos, niñito, ah bueno, Halloween. Precisamente, que hicieron un circuito, hay un circuito de zombies. Eh, Igual hay que estar no. Ay, no sé al pedo fue, para ir no a una marcha de zombies. Se juntaron en Plaza San Martín, creo, y marcharon desde Plaza San Martín hasta el Obelisco. Sí, sabes, los zombis, los San... muertos vivos que hay en Plaza sabes, San ¿sabes Martín. ¿Sabes qué, no? Ahí se juntan ah, todos. Eh, Club Social Zombies Unidos. y después se quedaron... Arrancaron la previa del 8N. Claro, y se quedaron después por ahí. Y se quedaron por ahí, ¿no? Sí, muy, muy lindo. Muy, lo que decíamos antes también, yo, la, la marcha anterior, la de... La, esta fue, no, espera, me estoy confundiendo esta fue la otra semana la marcha de los zombies ah, y se sí ve la que los quedaron. que se quedaron los que se quedaron, claro se movilizaron colgado. el 8 eh, nada, una no la nastalina, la movilización del jueves ¿qué onda? Linda, yo pasé ¿no sé sí. sí, agradable sí, agradable vivan detrás de la curia que decían cosas así como la droga y el aborto matan Eh, la droga y el aborto sí. matan es muy bueno Conceptualmente, huele. la verdad que no me acuerdo exactamente cómo era el cartel, pero No creo que eh, varíe mucho eso No no vi, ¿sabes que no vi? Carteles de lcd con Con frases, como si sí vi la anterior marcha Se ve que ya no pudieron llegar al Ya no están cartel renovando de LCD, Claro, era, habían lcd la marcha pasada De un lado decían eh, de la baja de inflación y del otro lado Claro, era ah, LCD, la caja 53 pulgadas, nuevito parecía No, no lo veía al, al viejito ese con cara de cartonero Revisando la basura para hacer un cartel No Bueno, eso no Ve Que no llegaron a renovar el televisor para, para el 8N No, es que ahora están mal de verdad Lo que me pareció interesante Porque después dicen que, que no hay diversidad de consignas que, que, es todo, que es todo odio La muy buena compañera Bullrich La piba Compañera de todos eh, Compañera de todas Todos y todas Su partido subió en a su página, que la verdad que no me acuerdo cuál es, por suerte, antes, un mes antes de la marcha, aparte de cosas como bueno, frases alentadoras y que todos se sumen y abajo la dictadura acá. Algo muy, muy pragmático para. Creo que la izquierda debería empezar a replantearse de muchas cosas, entre ellas esta. Habían 10 carteles, ya preestablecidos, de consignas. Entonces vos. Cliqueabas ahí, o sea, entrabas primero a la página después entrabas a un apartado que era 8N y ahí te decían las consignas, 10 carteles de consignas, abrías el cartel y te lo imprimías en el tamaño que vos querías ¡Qué bien! mira que bien, ¿eh? Muy bueno. Eh, por ejemplo, basta de eh, abajo de la dictadura basta de corrupción por, por ejemplo, una de organización por ejemplo, organización la verdad que eh, el, hay que decirle a cause que haga eso, por ejemplo Claro. La ¿No? página, sí Martín Les quiero compartir un pequeño cartelito que me llegó por acá. No al nuevo código, bueno, mientras suena el celular, ¿no? No, no al nada. nuevo código civil, que promueve el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la drogadicción, el ateísmo y el divorcio. Es muy bueno. Es muy bueno. Eso no es, es código bueno. civil, señora. Bueno. Y es una chica además, ¿no? Es una chica, es una chica, es muy bueno. Pasa que es, eh, no sabes dónde agarrarte. Un, un código Gente civil enorme, ¿no? Claro. Gente está en otro lugar, está en es la, la vanguardia. Es la vanguardia, es la vanguardia. Qué avanzado, qué avanzado. Bueno, ahora en Facebook acabamos de publicar un video. Ah, muy miralo lindo. Martín. ¿eh? miralo el video que publicamos ahí ahora. Que se llama Abuelas Paquetas, sobre Paquetas. el cacerolazo, cacerolazo del 8N. Muy, Recomendado muy por el, mi, mi amigo personal Ramiro Barreiro, Mando mando un abrazo, que su, supo participar en este programa en varias, varias secciones. Me recomendó este video, así que... Julieta, abuelo que también estás escuchando, Lucía y todos los demás vean este, lo veanlo en si pueden en HD porque van a entender mejor el, el, el subtitulado porque son viejas paquetas y a veces no se les entiende las paquetas. El hija paquetas. Vieja paqueta, ¿blexclan extraño... no? Claro. como, como complicado. A mí sí. a mí me dio miedo. Cuando lo vi. Acá bueno. Carlos dice que están todos, estamos todos invitados a almorzar algún sábado. Y que en realidad el departamento que yo conozco es el viejo. Ah, ese lo conozco. Ahora, igual me pide que, se... lo diga, que no lo diga al aire, pero no lo se estoy diciendo igual. Claro, no, pero que igual le va a decir a Ari que se vaya para poder disimular y, y que quede como que viven solos. Ah, igual es la gente que dice, algún sábado, sí no, no, no. qué sábado y vamos. Porque claro. no, algún sábado es como... Es como dice, no, veámonos, che, tomamos bueno, una birra. Cuando quieras. ¿tú? ¿tú? No, igual a Carlos le, le debo una birra. Y yo le dije cuando quieras, así que... No, eh, y tú, no y... igual yo, yo quería decir Más allá de la, de la banalización que podemos hacer De la marcha y demás Lo que, lo que está bueno para mí analizar es que, O, o para, para pensar Que no siempre, digamos, la que se mueve No hay que negar la capacidad de movilización de la, de la derecha Digamos, no. ¿no es cierto? Y que eso hay que tenerlo en cuenta, digamos cuando, cuando uno analiza digamos De quién es la calle, porque habitualmente la calle Se piensa que es de la izquierda, digamos, pero es un lugar Se que tiene que defender, no sé a mí se vienen a la cabeza los movimientos de Santa Cruz, que eran de, de Santa Cruz de la Sierra, uh -huh. en Bolivia, sí. que eran movilizaciones de derecha fuertes, digamos, y que, que no por eso dejan de, dejan de ser para pensar, analizar, digamos, y, y tratar de actuar en consecuencia eh, ahí con una política... Pensar sí, sí, un poco tal, más la política, digamos. Aparte, digo como izquierda también lo que tenemos que pensar es cómo puede ser que este cúmulo de consignas vacías completamente de, Muevan de, medio de contenido millón de gente. y eran sencillamente sentido común, ninguna sí, sí, propuesta por la de república. solución de fondo por la república. ¿Qué poronga es una república? Claro. llegó Llevó a 500.000 personas a estar ahí según la policía metropolitana, por ejemplo. Y nosotros con consignas que son indiscutiblemente justas, eh, Deberíamos estar todos de acuerdo. No logramos juntar 10.000 Ahí hay algo que deberíamos hacernos la pregunta, Por la, hacernos la pregunta, no hacer este seguismo barato que hace algunos sectores de la izquierda. Claro. ¿vale? Hay un montón de gente juntos, bajamos, Vayamos, puede ser progresivo. No, exacto. Yo tendría un poco de cuidado. Sí, sin duda, sin duda. Sí, Claro, eso que decir. Digamos, no, no todo movimiento de masas es progresivo. Digamos, no toda movilización es una situación pre-revolucionaria. No, no era eso es lo que pasaba. Por eso yo no había leído lo, lo de Izquierda Socialista o Izquierda Unida, pero, mm. no, pero me, me llama... No, me fui a España, por eso. Terry de hecho es, eh, Me hacer, llama la atención, digamos, que haya, que haya gente de izquierda convocando este tipo mm. de estaciones que son claramente de, sí, de derecha. Sí, se, se, se preocuparon mucho, por, por lo menos después del, de la marcha del jueves, de mostrar fotos de gente con eh, demandas, efectivamente, muy sentidas de la clase trabajadora. Tres carteles que decían, uno por el 82% móvil, sí, otro dónde está, está López, y paremos de contar. No, y otro salario no es ganancia. Bueno, digamos, la, sí, las medidas, pero... la, las demandas de la, de la CGT, tampoco es que estamos hablando de una cosa... No, lo que está claro es que estructuralmente, a más allá de, que, de quienes la hayan convocado y la hayan motorizado, fue una marcha conservadora. Claro, las consignas conservadoras, no hay una... Un, un reclamo de... sí, sí reaccionaria. reaccionaria. No sé, sí, claro. M más con que inclusive. No hay un reclamo en ningún momento. Lo, lo, lo presionan al gobierno de Cristina por, por izquierda, ni, ni se acuerdan de temas como la barricol, ni... No, es que yo creo que es encima justamente es lo más preocupante de que la izquierda vaya a ser parte de esto, porque no solo no pueden... Eh, disputar la dirección y el sentido de esa movilización, sino que quedan como furgón de cola de lo más refractario, lo más conservador de la sociedad argentina. Digamos, eh, había varias personas que estuvieron retuiteando un tweet de, de Cecilia Pando que decía, decía bueno, 8n, 8d, 8e, 8f, un par de cacerolazos más y se va esta yegua de mierda. No, bueno, no sé. O sea, fíjate que la socialista realmente si vos estás cambiándole el sentido a, la, a, a una movilización de este tenor la verdad es que es, a, a mí me resulta bastante desesperante bastante sí. desesperante sí. es lindo cuando me ponen ciego a pontonera eso. el otro día estaba leyendo, hay una cosa que no puedo evitar por ahí centrar a, a los comentarios de Clarín de la Nación para ver la, las peleas que se arman entre los blogueros K y los anti K digamos y había uno o la otra que me, me causó mucha gracia, un Alguien que estaba defendiendo el gobierno, diciendo son todos pelotudos, algo así. Y yo te respondía, no te puedes defender más que insultando a Rato Inmundo, hijo de... Claro. <ríe> era muy bueno, era muy bueno. Yo paso horas viendo, viendo eso. Yo bueno, creo que estoy perdiendo tiempo, pero... Lo... ¿Viendo que... Los comentarios, ah. los comentarios. Antes leía la carta de electores. Era ah, esa es buenísima. Sí. ¿Viste el, el, a la, la movilera de 678? Que... Mucho Viste, aguante, ¿eh? Sí. Sí, sí, estuvo muy bien. Estuvo bien y era muy cómico. El... ¿Vos no la viste, Agustina? Sí, pero no me cara, Puso cara que tan... no estaba muy bien. Sí, sí, sí. No, no me pareció tan estelar, para nada. No, no estelar. No, no estelar, pero estuvo... Va. Va. Eh, eh, no, no, pero para resto, mí estuvo, bueno. estuvo bien como la gente, cuando decía estas cocinas vacías de contenido, decía, estoy por la República. ¿Qué es por la República para usted? Claro, bueno, no, eso está muy bien. Yo, bueno. de hecho, hay tantas veces me dieron ganas, yo venía de laburar del bachillerato en Barracas, y me bajé en el congreso y me tomé el subte. Estaba repleto de gente que bajaba el subte, yo lo único que pensaba era, por favor, que nadie piense que yo tengo algo que ver con ellos. Y todos con Celeste y Blanco, remeras de fútbol, banderitas, yo todo el tiempo quería preguntar, ¿hubo partido? Sí, Empezó hubo, el mundial. hubo mucha paranoia también. ¿Sos, tengo, sos de raza. Muchos, muchos amigos que mm, estaban ahí laburando o que pasaron, ¿no? Y por algún lugar tenían que abrir el paraguas, entonces mandaban un Twitter, un mail, un general, avisaban en el Facebook, un mensaje de texto. Miren que si me ven estoy laburando, ¿eh? si me ven estoy laburando, no es que no estoy yendo a la marcha, por favor. <risa> Para despegarse Claro, claro. Alfonsín dice que es un gran analista, eh. Dice que él teme que toda esta movida del 8N termine beneficiando a Scioli. Pues dice, todo el, el visto negativo. Perdón, estoy comiendo, pero tengo hambre. Todo come. el visto negativo que está generando la, la presidenta, digamos, el kirchnerismo a nivel nacional, se lo estaría quedando Scioli. el ciolismo Y no el radicalismo. Mamá. Ma. No el radicalismo que es una fuerza viva. Sí, que Siolis sí. se más jóvenes que Hay algo, jóvenes radicales. ¿sí? Hay jóvenes radicales. Hay jóvenes radicales. Sí, sí, sí. Hasta lo vi con el pañuelito blanco en la cabeza. Otra, otra. Para ¿De no, lo, verdad vas a caser olear en otra ciudad? Estás en Australia y casi ah, es te juro que te mando un güey. No, sí, te Australia mereces la muerte. Para los primeros. No, no lo puedo. Claro, por la, por la diferencia horaria, ¿no? No había pensado eso. Mexi en, en México en de esta, en compañía 8... ¿no? es cara 8 Es ridículo. Vamos a creer. Claro, no cara... Bueno, hablando de cara, vi mucha gente con el, el carterito ese de Anonymous. Ah, de el... The The Guy Fawkes ta... ¿De cuál? ¿De dónde es eso? Guy Fax. La cara esa sí. de, la, de la película ah, que la trata película. sobre Claro. Mucho, la cara ¿no? esa es, es, es la caricatura de un católico inglés que quería volar el parlamento en su época. Ah, mira que lo bueno, una, gente ¿Viste, va, ¿no, va ¿No viste Vendetta? No. ¿No viste la película? Creo que no. Está bueno. La historia es que en 1500 y pico hubo un católico reaccionario que quería volar el parlamento inglés. Eh, que todo el mundo dice, ah, mira que lo pero en realidad era bastante reaccionario su, su querer no, el volar. Perfecto. O sea, era revolucionario querer volar el parlamento, pero las razones eran porque... Él estaba en contra de, de, de, del protestantismo, digamos. Ya estás para hacer una columna de cine, ¿eh? Me encanta, la hacemos. <ríe> sí. Para el sábado que viene, columna de cine para monos. Vamos a hacer. Cine para monos, podemos hacer. Genial, genial. Chicos, en serio. Que se vayan, que se vayan, chorra, chorra. ¿En Roma? ¿Por qué no? Oh, ¿Sí? No. Bueno, porque no, nada. Es, es jodido en Roma. En Roma estás ahí. Necesitas algo. Vas a la embajada de argentina y te tratan como a los de la fragata. Che, las fragatas se cagan a tiros se van a, Casi barias. se cagan a tiros Estamos en contra de esta mina Ay, genial, me matan, me matan las declaraciones, perdón Que casi se cagan a tiros en, en gana Tenemos sí. casi un, un incidente de guerra entre Vamos Argentina a tener como un pibe tío Un compañero tío, Un día después de este suceso Que primero contemos el suceso Por si alguien no lo, no lo escuchó, no lo vio Cortito, sí, cortito. cortito Seis y media de la mañana puerto de, de gana. Sí. Hace rato que los quieren mover a otro lugar del puerto sí. porque ahí tienen que eh, encallar otra 60 lucas verdes por día. Claro. Los tipos no quieren no se quieren ir de ahí, es que hay 40 y pico de marinos, ¿no? Eh, sí. Una guardia De, de los mínima, casi, 300, casi 300 ahora dejaron una guardia, claro. Que deben tener más miedo que este, que River contra Belgrano el Deportivo en el momento. Y mira lo que te digo, te estoy te estoy dando a la derecha. En seis y media de la mañana quieren funcionarios de gana suben aparentemente por una escalera una, una escalerita. Bueno y si me dice que me, que me apure yo no sé cuánto salen los los marinos apuntándolos a los funcionarios ¿Tú? tensión. Porque aparte momento, los, los funcionarios del puerto no tenían ninguna orden judicial que avalara que efectivamente podían entrar a la fragata. Ellos tienen que cuidar la fragata ante todo, digamos. Claro, cuestión que bueno al final se resolvió. Llegó la embajada argentina que está mejor en Argentina está en Nigeria, se calmaron los ánimos y se pudo resolver eh, pacíficamente. Se quedó ahí la Pero guerra, hay la una intención... A mí me parece que como bien decía este pibe que twitió, los van a agarrar a los marinos, dormidos, cinco y pico, seis de la mañana. Van a ver entrar un par de morochos por la ventana, ah. van a cualquiera alguno y se va a armar un quilombo. <risa> o sea, chat, este, Con criptos ¿sabes? sobre aviones. Aparte los de ganan que tienen. Directo a gana, guerra un gana. Nos tienen bronca porque piensan que, que Uruguay también somos nosotros, viste que te acordás que el Mundial. No. Pero nosotros le ganamos. ¿verdad? No, Uruguay le ganó. Pero estamos ah, cerca Ah, no, sub-20, yo decía por el sub-20. No, no, yo digo cuando, cuando erró el penal y que se la pica Abreu. Ah, sí, sí. El sí último sí, Mundial sí. de Sudáfrica. No, pero está bien. Para se, mío, con, se conformarían con pegarnos un par de tiros a nosotros. Y somos vecinos, y dicen. Bueno, no lo podemos pegar los uruguayos, le pegamos esto. Sí, Agustina, Ah, si me que porque claro, se No, porque no, no, no, no se apuras, se se se apuras se no, se no se apuras, se no se apuras. ¿No se apuras? Eh, pero ahora sí. me diste a Bueno, está chicas. bien. Entonces, Vamos a escuchar un tema. ¿Otro? Otro tema. Ahora que hay no, tanta movilización mega progresista en la Ciudad de Buenos Aires. Lo digo por los zombies de la semana pasada, no por las momias que... Pero vos decís que está en peligro la democracia, está en peligro... ¿Hay, hay un Estado revolucionario ¿Se, se estalla eh, todo? No. No estalla todo. No estaría estallando. Yo, bueno, tengo, yo tengo miedo, tengo miedo. Y la verdad que este tipo de estalles yo prefiero que no pase, que pase para el otro lado. Este no, estamos bien. No, pero es revolucionario. Hay bueno, mucha gente... a propósito del estallido social, ¿se viene? Se viene, se, se viene. viene. el estallido. Yo me, me voy yendo... A csillog, Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción Participativa Comunicación Alterativa Politicom, Politico. viatriveca y, y lobos políticos Politicom, Politico. entrevistas y comentarios políticos Los jueves a las 10 de la noche día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 exigimos la derogación del Decreto 527 del 2005. Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien.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 Cayó los auriculares. Tengo unos auriculares. Unos auriculares eh, tipo astronauta. Me Distinto, siento. Sí, sí, me siento el saltonauta. El que saltonauta. Estoy sentado y con unas cosas tipo NASA. Mirando para afuera. Claro. Se nota al revés. Se da al revés, a mirando ver. para afuera. Sí, sí, creo que me voy a tirar. A ver si hago, rompo algún récord. récord en la radio, por claro. ejemplo. O una, el, o... el primero que se tira de la radio sí. la colectiva. No sé si vas a romper récord, pero que te vas a romper un par de cosas. Algo muy a romper. Seguro. Bueno, ahora viene una sección en la cual todos nos relajábamos una sección uh -huh. la sección estrella diría yo no es cierto Agustina? siempre economía para Simios sí es la aprovecho ahora que se te acabaron los bizcochos así <ríe> podemos no se acabaron tengo un montón ¿Qué, qué trajiste especialmente para este programa Nico como esta semana hubo un par de problemitas con con la basura dijimos bueno vamos a ver economía de la basura digamos se puede hacer economía con la basura algo, la basura tiene precio algo cortito también No es que yo viva de las anécdotas, pero me causó una repulsión de absoluta. Iba en bici el día el, el lunes, sí. cuando estalla el conflicto el, el, sí. de la basura. El no sé qué, es un como es un Seamse dentro de la capital, ¿eh? donde donde están todos los camiones de basura, van ahí a tirar la basura en por Dorreo, claro. Sí. Eso es el Seamse. Seamse capital. Una baranda, todos los habían treinta camiones. Y en el medio, una larga fila de. de puestitos para choripán. crees que tenés ganas para? hacer un par de cuadras para ir y te comés algo Qué dosco? Claro, comerte un choripán al lado de una basura. Mm, qué asco. Bueno, entonces tremendo. ¿por qué estaban parados esos 30 camiones? El problema puntual acá fue que hay un relleno sanitario. Toda la basura que se genera en Buenos Aires va a parar relleno sanitarios. Los relleno sanitarios hacen un pozo grande, le ponen abajo un par de capas aislantes, teóricamente, para que no contaminen las napas tiran la basura, un poco de tierra, basura, un poco de tierra y hacen de ese pozo hacen una montanita. Eso se llama re relleno sanitario. El relleno sanitario que está cerca del Camino del Buen Aire, como su nombre indica, que huele bastante mal, no, no huele bastante bien, en el Partido San Martín ahí cerca del Campo de Mayo y demás, eh, está por vencer la... el relleno, tiene una vida útil y había un, un problema que no querían que sigan entrando, como se, se están por vencer eso y se están por acabar las fuentes de trabajo ahí, los empleados ahí protestaban para que se encuentre una solución para que esa gente no se quede sin trabajo eh, igual, más allá de eso digamos, yo lo, lo, ese fue el problema puntual de esta semana, pero lo raro de, de la basura es que alrededor de la basura se mueve un negocio millonario, ¿se acuerdan cuando Macri salió a decir que los cartoneros le robaban la basura claro. a la gente que porque la basura teóricamente decía Macri, es propiedad privada de uno hasta que se la lleva la ciudad y pasa a ser propiedad privada de la ciudad No, si en si esta ciudad no puedes dejar ningún cartón en la vereda que te lo llevan sí yo, A mí me encanta juntar cosas de, de la basura Mirá, <risa> mi patio mi patio el otro día me robé una no voy a decir de qué empresa de servicios públicos pero ¿viste esas tablas que las usan para poner arena cuando hacen los huecos? Sí Bueno, esa la, la robé, la pinté de rojo, me falta dos caballetes tengo una mesa para 10 personas por el, por el patio. <risa> Para hacer un asado al, al, al, cual, al cual jamás nos invitaste. Lo imité tres veces y tres fines de semana seguidos. Nunca podía nadie. Hoy estamos con el reproche. ¿Qué hijo de puta? Bueno, tres veces que... dije, este fin de semana, no, yo no puedo, yo no puedo. Yo no puedo. Está el, tengo el ferné que Santiago Juncal trajo especialmente en la radio. Lo tengo ahí guardado todavía. Sin tocar, en columna. Parece, parece que algo de lo que está ocurriendo en la radio se está, se está escuchando afuera. Lu dice, hoy están en modalidad de charla de café, ¿no? Me encanta. Gracias, Lucía. Cuando sí. quieras, eh, haces un programa de radio. Claro. Lo escuchamos <ríe> y, y bueno, y opinamos al respecto. Gracias por el apoyo. Ari Slipak dice, ausre tranqui morfando, genial. Así se hace un programa de radio. No, está todo preparado, compañeros. Acá no hay Estamos nada. Estamos probando nuevas cosas. Esto es vanguardia, <ríe> radio es vanguardia. Nico. Y me, ah, te decía que a mí me gustaba juntar cosas de la basura Digamos, pero a Macri no le gustaba que la gente Junte cosas de la basura porque en ese momento Los contratos de basura se pagaban por Peso recogido, de los cuales Macri formaba parte De algunas empresas espera, espera, es Esperá, no, no estoy entendiendo claro, El negocio de la basura, ¿quién lo maneja? ¿Cuáles son los actores? Está el que recolecta basura Que en ese momento cuando Macri dice esta famosa frase Cobraban por basura recogida Es decir, llegaban y decían Mira, yo junté mil kilos de basura En la ciudad de Buenos Aires, entonces pagame Por esos mil kilos de basura que junté. Macri formaba parte de algunas de esas empresas. ¿A estas empresas le, Pero porque, los cartoneros por, le llevan el, el No, no, no. Cartón. En esa época, cuando Macri... Estoy hablando de hace 10 años atrás. Cuando empieza el problema de, de, ah. de la crisis 2001 y salen las de cartonera. Si el cartonero sacaba basura de ahí, sacaba cartones, la empresa de basura juntaba menos kilo de basura, por ende ganaba menos plata. Entonces por eso Macri sale a decir, le están robando la basura a la gente. A los vecinos. Claro. Después de eso se armó una nueva modalidad que se paga por metro cuadrado limpio. Ah, no es más por tonelada. No, ahora eh, se está renegociando de vuelta a ver cómo, claro. cómo se hace. Pero eso es un poco más coherente, digamos. Decir, bueno, y te pago por metro cuadrado limpio más que por la cantidad de basura que vos juntás para sacar este, este conflicto de, de los, de los eh, cartoneros. Porque los cartoneros, digamos, lo que recuperan hoy en día los, carto los cartoneros Son alrededor de 100 millones de pesos, digamos, cuando los cartones, botellas, vidrio que reciclan, ese tiene un valor, cuando lo venden, una vez procesado, de 100 millones de pesos por mes, más o menos. Que no es nada despreciable de la, de la plata que, que mueven. Eh, hay más o menos 6.000 recuperadores, digamos, y 12 cooperativas que agrupan a algunos de estos 6.000 personas. Ahora, actualmente, hay un, hay un pro, programa de relicitación de de la basura en la ciudad de Buenos Aires que plantea que las va a haber eh, los pliegos salen mil dólares comprar un, un pliego mil dólares 40 mil pesos es un montón igual para es un montón <risa> para una cooperativa digamos de cartoneros sí, sí, sí. juntar esa plata para comprar un pliego es, es mucha plata para vos ahora recuperar residuos reciclar residuos vas a tener que armar una planta que sale más o menos un millón de pesos armar una, una planta de eso y La ciudad va a ser, viste, este plan de contenedores que hay. La sí. ciudad va a ser los contenedores que son cosas para reciclar. Te lo va a juntar, te lo va a llevar a tu planta. Y vos, durante 15 años, vas a ser dueño de esa basura. La, el MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Exclusivos. Eh, eh, excluidos. No, excluidos. Excluidos. exclusivos. No, exclusivos. <risa> movimiento de Trabajadores Excluidos. Exclusivamente excluidos. Excluidos, exactamente. Se queja, se queja de esto porque dice, hay muchas empresas que pueden eh, fácilmente hacer una planta que le va a costar un millón de pesos, y si le llevan mil toneladas diarias, a 800 dólares la, a 800 pesos la, la tonelada, digamos, en un día van a hacer 800 mil pesos claro. o sea que en un, no sé, en un mes con los costos y demás o en dos meses o en tres meses ya cubren la inversión inicial de haber hecho la planta, y después tienen 10 años o, o 12 años de ganancia de la cual la ciudad no ve nada entonces lo que ellos reclaman es que sea la ciudad la que se quede con, con ese dinero y que de alguna forma a ellos los sean trabajadores de esas plantas de, de, de recuperación, digamos. Eh, lo cual es bastante interesante y sería bastante lógico que, que suceda así, que, no la, que la ciudad no entregue un recurso como, como la basura que genera mucha plata a empresas privadas, sino que utilice ese, ese dinero que genera para el propio mejoramiento de las condiciones laborales de los, de los cartoneros, Y también para, para su propio beneficio, beneficio de, de la ciudad de, de Palermo, digamos. mira actualmente en la ciudad se mandan 2,2 millones de toneladas de basura por año. Y teóricamente lo que se debería llevar son mil toneladas de basura, según el propio la propia ley de basura cero que, que se aprobó en la legislatura. El resto, ese millón y medio de toneladas de, de basura que se está llevando a estos rellenos sanitarios, es basura que se puede recuperar, que tiene valor... Tiene valor comercial. Y un caso que, que está bueno para ver esto es el caso de en Suecia. o sea que en Suecia...? Ah, sí, se quedaron sin basura. Se quedaron sin basura. Pobles suecos, no tienen ni basura. No tienen basura y tienen que importar basura. Suecia en este momento está comprando basura a Noruega y la está importando a Suecia para reciclarla. Porque... Pero, ¿Y qué hacen con esa basura? ¿Les sirve tanto o es por una cuestión de...? porque quieren son mugrosos Bien, ¿sí claro, claro, claro no, son no mugrosos sé, sí, tienen una, una planta de reciclaje la tienen vacía digamos claro lo, lo ca, la, la forma que tienen los, sue los suecos digamos la basura vos hay dos formas de la, la que no se recupera la que no se recicla hay dos formas en el mundo de, de reciclarla o de, o de tratarla una es el relleno sanitario que es el que se usa acá sí, y que otra que es la incineración claro lo del relleno sanitario la, la contra es que Ese, ese basura cuando drena se va a las napas claro. porque, porque no se le hace esa capa aislante, digamos Y termina contaminando a, a un montón de gente A través de la, de la red de agua, digamos, sí. de, más de que de la red de agua, de los pozos de agua eh, La otra forma es la incineración, es decir, ponerla toda en un lugar y quemarla Lo que también es súper contaminante Es súper contaminante pero esa era te, la forma... Te, te pegas un viaje, ¿no? Si lo lees. No, pero eso se, se ha ido reduciendo, digamos, es contaminante en que genera mucho dióxido de carbono, pero esas contaminaciones hay tecnología que la fueron reduje, reduciendo, digamos, y Desde el 70 Que Suecia La forma que tiene De, de, de reciclar la basura Es esta Quemarla ah, mira. Desde el 70 Que cuando fue cuando empezaron Hasta el día de hoy Ah, pensé que me ibas a decir No, tiene una tecnología Desarrollada sí. De hace no, 70 sí. años No, pero si No, Hace, no. Los la queman. hace 40 bien. años No, pero hace 40 años Lograron reducir El 90% Las emisiones de dióxido de carbono Antes Por cada ¿El tonelada 90? El 90% de la pelota las emisiones De de, de cómo carbono cómo lo hicieron? Y por tecnología sueca. a No es que le tienen un fósforo. No. no, sí, son incineradores. La prenden fuego, pero lo que hacen... Con ese con esa fuego que se genera... Con ese fuego, el calor que va saliendo ahí... Eso lo usan para generar energía. Claro. Ah, todo, todo movimiento... El movimiento genera energía. Entonces, vos pones un incinerador... Eso genera aire caliente que sale... Ese aire caliente que sale pasa por una turbina que la mueve... Y esa turbina que se mueve genera energía. Entonces, por eso Suecia... Hizo tanta inversión en estos incineradores que le quedaron grandes. O sea, vendió teléfonos a morir. Ericsson y Nokia claro. vendieron a dos manos. Entonces, en incineradores que lo que tienen que hacer ahora es que les quedan grandes y tienen capacidad ociosa, digamos. Entonces tienen que salir claro. a comprar basura a otros países para que les siga rindiendo. ¿Y de acá no quieren? Entonces no funciona. Y acá es un poco caro enviar Está basura portable. hasta allá. Claro. Le queda. claro. Además, la basura en noruega es más, es más, más, más linda más, claro. más, más rubisita sí. más blanquita es. arenque <risa> bacalao pero no sé mira eh, lo, lo que le pasó a Suecia es que por un lado está esto que se quema por el otro lado está lo que se recicla ha ido reciclando tanta basura digamos la gente se para basura ellos en vez de tener tres contenedores tienen un contenedor para orgánicos otro para metales otro para pilas otro para vidrios de color otro para vidrio transparente otro claro, ah, es que está... para plástico duro otro su... para plástico blando otro para cartón Otro para tetrapack otro para papeles, otro para diarios y revistas. Nah, Ay, pero no, pero tenés que me hacer me un curso para tirar la basura. Claro, imagínate, vos tenés no, que tener... <risa> Estudiar un año, como tirar año la basura? Un año, ¿dónde tirar la basura? En tu casa tenés que tener 20 tachos de basura, ponele. Claro, y decís, a ver, ¿esto era...? ¿Dónde va? ¿Es, es, esto es orgánico o no? Este, para... ¿Este plástico, ¿es blando o llamando duro? al...? Al 0800 debe haber un ser 800 basura. Y, pero están de peor los suecos. ¿Qué hagan hacer? Claro, y con razón se, se matan tantos suecos. Y pero mira, durante el, hace, aparte, durante claro. el invierno, 5 de la tarde, 4 de la tarde de noche. ¿Qué hace de las 4 de las 8? Separar la, se la basura. Array. En vez de, de jugar al <ríe> rompecabezas, decir, <así>, bueno, para... <ríe> a la yo Te juntás tiene, a tomar birra y a... Y a y a y separar a, la, basura. Se la basura. Todavía tienen regulada la jornada de trabajo. Entonces no podés superar las 45 horas. Esto es algo de tiempo libre tenés. Claro. ¿Qué vas a hacer? Salir a caminar, no salís a caminar, jugar a pelota, con el frío. ¿Qué haces? Ya fue... Reciclas. Claro, reciclas, separa basura. Exactamente. Mira, mira, la ciudad, ¿cómo se lee esto? ¿Vos sabés cómo se lee eso? Porque es una A que tiene un circulito arriba. Boras. Eh, Boras, nada, no, si Boras lo leo yo, pero tiene un circulito ah, yo arriba. Digo porque cuando estuve en Suecia... Bah, bah. Bueno. bueno. En la ciudad de Boras, eh, que son 64.000 habitantes, es una ciudad media, digamos, eh, todos los colectivos de la ciudad funcionan con energía que genera estos incineradores. Eh, La gente que vive ahí paga el 50% menos de luz que el resto de Suecia porque la luz, parte de la luz, proviene de esta fuente de energía para... también. Se o sea, para para mí para Y, mí, y no. pagan 20% menos el bondi. Que el resto, porque No compran un No, no mejor, Para mí son... ¿Sabes que son Los suecos no existen. Son una maqueta de Playmóviles. Claro. Es como el trabajo... Están, están hechos... En realidad están hechos por Estados Unidos. Es, es un invento del ahí? capitalismo. No, y para decir nada, mi claro. claro. No, pues... No el... Google, ¿viste? La gente que labura en Google te dice, no, pero trabajar acá es un placer. No, trabajar es una mierda, donde sea. Y acá con... Aunque con tengas social, un... Una no, Google. Google. Ahí estoy, me acuerdo el trabajar más no es una mierda. El ¿Trabajar, trabajar para, para otro quién? Ah, bueno. es una mierda, perdón. Uy, bueno. hay que hablar con propiedad, mamá, mamá. bueno Sí, pero hay que, hay que reivindicar la, la cultura del trabajo. No. Como decía, sí, la cultura del, la trabajo, del trabajo... No la cultura del trabajo esta. Trabajo esta. No, ah. no la cultura del trabajo esta. La cultura del trabajo para, O sea, uh, Perón no para, se para se para sin entrar en esta, en esta charla, digamos. Claro. Perón queda fuera Exactamente, Bien. exactamente. Ay, estamos de acuerdo. Yo me estoy yendo al, al, al Aishu boliviano. <ríe> claro. En ese trabajo, pienso. Eh, bueno, claro, no, ahí? pero uno, uno para cuando está esa discusión, para que exista Suecia, para que exista Estados que así, tiene que existir Argentina, tiene que existir... Tiene un existir, presidente el Uruguay que tiene 200.000 dólares. Claro, tiene que existir okay. otro otra país que la pase mal, digamos, no todos las pueden pasar claro. bien en el, en el capitalismo. Pero traigo el ejemplo este de, de Suecia, porque más allá de, de las particularidades del caso sueco, Está claro que la basura es un negocio y de hecho les es rentable comprar basura para traerla acá. En el caso de, de Argentina lo que hay es que hay mucha gente que hace negocio con, con esta basura y que cuando ese negocio empieza a ser apenas tocado por el movimiento cartonero, que no es que gente que dice ah mira vamos a atacar el capitalismo donde más le duele, vamos a ponernos a juntar basura, y no es un trabajo que sea salubre, no es un trabajo que sea bueno, digamos es un trabajo que le permite sobrevivir bueno, aún así todo en, en la ciudad se está atacando a la gente que, que recupera la basura porque se lo está dejando fuera de ese, de ese circuito que lograron armar a fuerza de caminar todas las noches en la ciudad, revolver la basura sin los elementos de seguridad, higiene y demás aún así no. todo se lo está dejando afuera porque ven ahí un negocio que antes no veían, digamos que genera, como, como dijimos, en la actualidad, así desorganizado y todo, genera 100 millones de pesos por mes. Uno si piensa en una planificación sobre eso y un trabajo desde el Estado sobre eso, se puede generar mucha más plata y está ahí está otra discusión, aquí en mala plata. Si sí. va para, los, para brindar mejores condiciones laborales a quienes recuperan la basura o si va a una empresa privada, por ejemplo, Rollo ya compró un par de pliegos para construir estas plantas de recuperación. Qué, qué raro, bueno, qué bueno. Roche, un... ¿no? qué sí. raro. Sí, sí, sí. siempre hace malos negocios. Y porque es un tipo que está atento. Es también otro coterráneo. Otro amiguito tuyo otro... de la península. Sí, sí, sí. Benito. Amiguito Mauricio también. de Mauricio Una vez viajé con Franco Macri en un ascensor. Pará con tus Fuerte. historias de mentira. En Techin Tuve que ir a tenía que ir a hacer una foto, de verdad. <risa> Entonces yo llego tarde me subo al ascensor y cuando me subo miro un tipo para mí estaba muerto estaba muerto estaba en el ascensor parado parado muerto. muerto con un mono era bastante gorila en un mono claro, yo subo con mi morral mi camarita en la mano y pregunto a qué pienso ah, buen día Tenía que hablar italiano ahí y a Franco escuchar escucho Bajé un poquito la cortina Opa Escucho un... Así me hizo Dijiste, baby, Me mira. gruñó Me gruñó Es, es la muerte ese tipo. Franco es la muerte eso fue el buen día Me di vuelta Ahí supe que era Que era Franco Macri Ojos vidriosos pues estaba muerto? No tenía pupila No tiene Impresionante la, no tiene... Impresionante Y tuve siete pisos Con Franco Macri Le di la espalda ¿Sí, a Franco Macri. Durante 7 sí, pisos. esos ascensores sí. que deben subir a... 200 mil, mil, una milésima de segundo por piso? O sea, tu, tu anécdota se, remite, se reduce a dos segundos Yo de Yo te banco. Vida, ¿Vos sabés que para mí las anécdotas siempre hay que hacerlas cada vez más grandes? Digamos. la próxima <risa> vez que la contesta es que sí que son 14 pisos. Yo viajé con Franco Macri. Que quizá eran 14. Vez, sí. No claro. importa los pisos. Eran 7, no importa. 7, 14. Pero bueno. Eh, eran 6. Es fue un feo buen momento. Me gruñó así es bueno pero entonces que no, no terminé de entender qué pasó en la semana por qué no hubo la recolección no la recolección. es el lunes que estaban todos los bienes parados fue porque sí en el relleno sanitario del SIAMSE que está en el camino del buen aire la, ese relleno se tiene que acabar dentro de el año que viene o el otro no, no recuerdo ahora queda uno o dos años de vida útil ese relleno sanitario está en discusión dónde se va a llevar toda esa 2013. basura 2013 Parece, viene. ¿Sí? Sí, eso, no sé si el año que viene o el otro. Está en discusión dónde se lleva toda esa basura que se genera acá. Que hay que ver quién la quién la acepta. Entonces, como se está por cerrar ese relleno sanitario, los trabajadores de ahí estaban protestando. No es que ah, le estaban de paro los recolectores de basura. Ahora sí. Se podía juntar la basura, pero no se podía llevar a ningún lado. Por eso, allí en colegiales había tanto olor fétido provocado por la basura. Ah, perfecto. Mi recomendación es salir a robar basura que le sirva a alguno, para eso tengo mi patio armado cuando vayan a mi casa, si algún día se dignan a ir, van a ver eh, que deberíamos hacer una encuesta, ¿a qué casa vamos a ir antes? ¿a la de Carlos? ¿a la de Carlos? Carlos. <risa> bueno, Nico. claro, tengo la mitad de mi patio, es, es basura juntada transformada, ¿no? Pinta de suecos? todas mis macetas, la mitad de las macetas son todas basura, las plantas son robadas mi mesa es robada ¿Las ¿robada o también? recuperada? Recuperada, recuperada. Ah, las plantas, no. el sí, el 70% de las plantas son dónde, plantas recuperadas. ¿De dónde robar las plantas? ¿Dónde expropiás las plantas? De agronomía y de la... Ajá, claro, es buena esa. De agronomía y, y, de la, y de los canteros, de los canteros que están por ahí. Pero ponele, yo pasás por dientes eh, y, la... y bulnes y ves un carterito sacás la Sí, igual el, el recupero del sí. resto de sí. La, no, no, la basura la flor, es un poco no. más complicado que esto, ¿eh? Pero, no, ahí, pero mira, no. yo to toda mi basura, <ríe> sí, la tierra sí. me la hago yo a mí, yo estoy muy hippie. Toda la tierra me la hago yo mismo. Tengo un tacho, me robó un tacho también de... Pero, ¿qué haces? ¿Cómo? Pera, ¿cómo? Ah, compost. Con compost. ¿Te haces tierra? Eh. Pones tierra, pones basura, pones tierra y se hace más tierra. Ah, bueno, no hay que transferir. Ah, boludo, no multiplico los peces. Ah, no <risa> pero es un, es un alien. transforma el agua en vino. Claro, no, transforma el agua en vino. Lo que hago es, a partir de tierra y basura se es que más tierra. Ah, bueno, bueno sí. tendríamos pero que Pero hay, a... hay, hay que hacer eso ya. Hay que hacer eso, hay que juntar la basura, que es amigo del cartonero, y decirle cartonero, toma. Te la doy a volar basura y no, no se la den a, a Rogio o a Guamacri. Claro, yo genero basura. ¿Generas mucha basura? Sí. Yo reducí bastante la cantidad un Montón, basura, eh. Creo. Un montón. Entre la mierda de mi gato y de las naranjas que como y la hierba que sí, sí. consumo. Mira el ejemplo, compost que te podrías hacer. Sí, un gran compost. Con la mierda también, Claro. La, todo, todo eso. La como... del gato que come esa comida radiactiva. No, no, no tengo el honor de oler la mierda de tu gato, pero calculo que sí. No, no Cuando la vengas de... a mi casa, de te... Vos me mostrás la basura y yo te muestro la mierda de mi gato. Vale. Eh, ¿Les parece si vamos a un tema? Hoy estás de DJ. Sí, está DJ, de DJ. ¿Qué, ¿Qué elegiste? DJ eh, Lo eligió Nico. Nico, ¿qué tema es? Tema de... Una de las dos grandes cantantes de cumbia Argentina está Dalila y está Karina. Dalila Basura. Vamos con Dalila. Muy romántico. Volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte Con esa torranta No sé con que excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido imbécil, traidor farsante, Maldito cobarde Por ti me jugaba Te quería hogy miért nem tudok sin nada De nem tudom, hogy miért nem tudok So Era solo tuya, porque te quería, pero a sangre fría, sin nada importarte. Por una aventura te fuiste una noche.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 un Palermo explosivo diría yo tan tan explosivo que, que, que mata gente mata gente no Sí, mata gente ya muerta <risa> es un fuego sagrado este Palermo qué Palermo es hoy a ver qué qué esas mentes creativas o a sea, qué se le pueden ocurrir? para para, para antes me antes dejan ahí? y les digo toda la gente que estuvo participando así ah, claro de... dale no? eh, Martín Carlos dice que él se había anticipado y creyó que iba a sonar trash de sumo white trash de sumo pero bueno que se anticipó mal Sí, no, Martín, no. Calma, aparte una cosa. Desmetáforas, otro claro, no, mucho más claro. Martín. Sí, sumo, no. sumo ya fue, estamos con, con la gente nueva, como Dalila. <ríe> la gente de ahora. Gente Nuestro gran operador Martín nos pasó un una nota de La Vaca a donde le hacen una entrevista a una de las personas que estaban en el en el piquete paquete y a, el, la persona esta habla y dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? es eh, libertad. Se le pregunta, dice, bueno, ¿qué tipo de libertad estás queriendo? Bueno, eh, la libertad tiene muchos aspectos, contestas es, un, es una cosa muy amplia, ¿no? Y dice, esto no es un paquete, no, no es un paquete, no es un piquete, eh, el piquete cercena a la libertad de uno. En este caso, bueno, yo quiero la libertad de poder decirle a una autoridad policial que eh, menganito me no me limpia el palabrisa, ¿no? Los conceptos de libertad que manejamos en... En la marcha de ayer Tema, Tema... Concepto libre de libertad Para, sí. yo esta semana estuve preocupado también uh -huh. por lo, la gente ¿Por tiene que se Se cortó la luz, no había semáforos, no pueden limpiar las palabras Después llovía Le fue mal esta semana a los, a los, los que me la Pero en serio, si no hay, no hay semáforo no puede laburar No, pues no Ua, hay, hay, hay que hacer una protesta por... ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quién marchó por...? ¿Quién marchó por la gente que no puede, claro? Después dice Para ayudar, un cartel Para ayudar a las clases bajas, respetemos a la clase media a ver, no, nuevo, a ver, de nuevo, a ver, de nuevo. Para, res, para ayudar a las clases bajas, respetemos a la clase media. Insistiendo con que te joden con el dólar y necesitamos más libertad de poder transitar digamos, por el mundo y de poder vender nuestras propiedades. Claro. Libertad de venta, compañeros. Porque eh, la clase... No, es, una... es, es, respetemos, la, o sea, respetemos la clase media porque si no los vamos a aplastar. Claro. No, es, el, es como... Es el, Es como el, el Partido Republicano en Estados Unidos que nos olvidamos de decir que fue elegido de vuelta Obama presidente. Ah, pasó algo ahí Pasó mira. algo ahí arriba. Mira. Bueno, pero que el Partido Republicano históricamente dice no le aumentemos los impuestos a los ricos porque los ricos son los que le dan trabajo a los pobres. Ah, qué Entonces bien. por eso hay que, dar, hay que bajarle los impuestos a los ricos, para que le den trabajo a los pobres. Bueno. ¿Sería algo así esto? Se le parece, se le parece mucho. Eh... Martín no Martín no Aries Lipac nos publicó en el muro una movilización que es un poco menos polémica que la del 8 de noviembre y nos dice que el 14 de noviembre los docentes de la UBA se van a movilizar al Consejo Superior para exigir salario a los docentes a honorem. ahí sí vamos ahí sí vamos ahí sí vamos también yo fui a la de jueves yo... a todas y yo. yo hay que ir a todas hay que ir a todas a ver qué pasa libertad libertad, libertad de ir a, libertad, libertad. a la marcha que quieras Qué lindo. Cuando hay movimiento, ahí hay que estar ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa sucedió en el Facebook? Y hubo muchos me gustan, viste Pero es muy difícil saber Ahora, si Ahora estás escuchando ¿Nadie escuchó, nadie escuchó el, el tema de las abuelas paquetas? Por favor Sí, no hubo comentarios, no hubo comentarios. No hubo comentarios. Bueno, bueno sigan durmiendo Hoy también a las 15 va a haber un festival en Parque Chacabuco eh, Que llama La Escuela Pública No Sea Chica Va a haber talleres, va a haber juegos Va a haber espectáculos eh, Las... Lo que piden es basta de subsidios a las escuelas, no al cierre de grados, más presupuesto educativo y compra las de las escuelas. A las escuelas A las escuelas privadas. Ah, no lo dije ah, eso. No, no, no. Ah, no aclaré. Ah, detalle eso. Privado, bueno, nada, público, nada, no. No, nada. bueno. Bueno, nada. Potato potato. Bueno. Eso, basta de subsidios a las escuelas privadas. Así que a las Lo organiza la asamblea interdistrital del distrito 1, 2, 3, 5, 7. Bueno, son una banda de distritos que están organizando diferentes festivales. Hace poco fue en Parque Centenario. Y ahora va a estar acá en el Parque Chacabuco a partir de las 15. Sí. Podrían pasar. Lo más probable es que se suspenda por mal tiempo. A ver, Espera bueno, que me fijo. <risa> no. ¿Si ¿Vos sigues a llorar hoy? Del eh. ¿No? ¿No? Bueno, pero un festival en una plaza, por lo general y así se puede llegar a, a suspender así que estén atentos Che, hablando de plazas triunfo de, del movimiento antirejas en el Parque Centenario levantaron la, suspendieron las obras de las rejas ah, la instalación sí. sí, de las rejas Mirá que nuestro cronista sí, se había, que bien Walbert sí, se que bien Walbert tuvo mucho que ver me parece la participación de Fede acá claro a cambio tenés una huerta y un par de carpas hippies exacto que bueno los costos no te dan rejas no te dan seguridad pero te dan un tomate te dan un una cebollita Masco. igual para hacer un trabajo de campo pasamos el otro día con varios integrantes claves de este programa que no sé por qué aún no están y vimos que parece no sé por qué pero no le llega el agua seca la huerta seca sí, no no sé si ponen techo con toda esta lluvia seca estaba así no creo que crezcan mucho los tomates ni, ni nada Escúchame, pero otro otro lugar de gente que está seca así, que no crece nada, es el barrio donde vamos nosotros ahora. ¿Qué barrio era? La Recoleta. Recoleta, Barrio Norte. Barrio de gente no, seca. Específicamente, barrio de claro. gente seca. Sí. Específicamente Recoleta. vamos a Recoleta. Ahí Recoleta. Donde hay... Recoleta. Decís Recoleta, y qué, ¿qué pensás al toque? Plaza Francia y cementerio. Cementerio, muerte, muertos, Muerto. zombies. Sí, yo pienso mucho más en cementerio que en Plaza Francia. No, yo también pero digo son las dos cosas que o la, la gente va a la Recoleta o a pasear a la Plaza Francia o cuando se muere o a pasear a Recoleta o a claro, al cementerio O al cementerio si? nunca fui por cierto. nunca fuiste fui a pasear te... recoleta? No. yo sí yo fui yo fui a pasear ¿o no no ¿fuiste era... a la tumbadita no no fuiste a la ah no no dejaste flores a la compañera Evita? no, o un... no una pero, banderita argentina pero sí yo tengo un problema de adicción con el Google Maps no ah, si me pasa decir, a y, el, muertos, y el Google no la necrofilia todavía no ojo igual Tenés tiempo todavía tengo tiempo Eh, tengo esto, una adicción muy fuerte con Google Maps, Google Earth, qué sé yo. Uno de los pocos lugares Comparto. de toda la ciudad de Buenos Aires que tiene Street View, que es cuando vos agarrás el tipito, ¿Tiene amarillo, view al... lo estirás sí. y lo pones adentro del cementerio de la Recoleta y es es lo más avanzado en Street View que tiene toda la República Argentina. No, no es que lo caminas como caminas una ciudad de Europa, por ejemplo, con el Street View, pero más o menos, digamos, tiene todas fotos panorámicas que te permiten... De la de, la de Eva hay 1.500 tomas distintas, es como si estuvieras un poco adentro. O sea, ¿Qué quiere decir? Que es casi como que fuiste... Es casi como que fui... No, y aparte siempre me pareció llamativo que del Google Earth, el único lugar de la Argentina en el que se podía hacer eso, era el Cementerio de la Recoleta. Fuerte. ¿Quién más está ahí adentro? Está... ¿Quién más hay entró dos, a pasear y no Hay salió? dos premios Nobel. La, la Argentina creo que tiene cinco. Dos de ellos... José, de la plaza. José. sí ahí? ¿Qué más? No, no está. Leloa. Leloa. ¿Está? Está. Pérez Desde... Esquivel todavía está vivo. Pérez Esquivel no está. Y está Saavedra Lamas. Saavedra Lamas. Sí, cuatro. que también tuvo un Nobel de la Paz. ¿Y qué otro? otro? ¿Qué era? ¿Químico qué era? ¿Qué otro más había? Para mí cuatro premios Nobel. Saavedra Lamas. Para mí era de tres. No, Saavedra sí. Lamas me enteré ahora. Saavedra Lamas. Sí, Saavedra Lamas era ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cuándo? En Argentina. No me acuerdo en qué año fue, pero habrá sido en la década del 30. qué, qué fue el premio Nobel de la Paz? Fue premio Nobel de la Paz porque intervino en un conflicto entre Bolivia y Paraguay. Ah, Se ve que no lo llamaron para el de Bolivia y Chile. La Guerra del Chaco. Claro, esa misma. Uh -huh. En la que Argentina más o menos que ofició como de moderador, en realidad. Bueno, en igual ya todo. la producción nos está. Nuestra producción está buscando detalles sobre Saavedra Lamas, eh, la producción que está cada uno en sus casas, ya están buscando la producción remota que, bueno, que si motoriza este preguntas. programa. Mucho militar hay, mucho. Mucho militar. ¿no? Sí, mucho doble apellido. Acuidame, sobre todo, sobre no todo sí. doble apellido. Actores, no, los actores están en apellido. Casi todos los actores están en. Bueno, Eva era actriz. Ahí. Pero no, no, no casi todos los actores están en Chacarita. Hay muchos escritores. Victorio Campo está ahí, Silvina Ocampo está claro. ahí, Bio Casares está ahí. Borges. Sí. José Hernández está ahí. No, Borges... Borges está en... Borges no está ahí. Está en Suiza, Borges. Ah, nunca volvió. Sí, no. No, ese está allá. Mira. Oliverio Girondo está ahí. Está en del campo, está ahí. Guido Espano, que para mí es una calle. Muchas está calles, ahí. claro. Muchas calles. Está aislado del campo la que mordía Chacarita. Mira qué, qué cosa loca, ¿no? La venía del campo por estar en el campo es la que bordea el cementerio de la Chacarita mira está enterrado en Recoleta, Recoleta. mira se bordea a sí mismo en un punto no está bordea Chacarita si bordea la Recoleta si bordea la Recoleta se bordea a sí mismo me distraje están varios hospitales también están enterrados ahí está Cosme Argerich enterrado ahí adentro está... eso por si se levanta a uno por si claro. tiene una dolencia está Francisco Muñiz el hospital Muñiz, Ahí también. Y está Guillermo Rawson. El hospital Rawson. El hospital de, por excelencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Horror. Horror. ¿El Raúl Mejía? Está? Eh, no, no está. No está. ¿Borda? Hay... Este... Te puedo tirar así hasta las cuatro no, horas tarde. No hay, no hay más. Hay gente del espectáculo como Blanca Podestá, que no sé quién es, pero parece que es muy es famosa. cosa de Pablo Podestá. El Armando partido. Bo. A ese sí lo conocemos, porque aparte... Armando Bo. Lo que pasa que para estar ahí pues, tienes que tener... Billuya, digamos, para comprar es caro estar enterrado en, en Recoleta. Ah, pero es como un cementerio privado, que vos pagás tu parcela antes. Vos pagás tu parcela la todas, todas las cementerios pagás tu parcela. Todos pagas la parcela. Bueno, bueno, y si... Sí, y sí, si tenés boba, más, más. Y si no... Pero vos puedes no, si no te entierran y después, al, si vos no pagas la parcela, te sacan, tú creman y te vas. Te dejan... Vos puedes elegir, elegir chacarita el... o Recoleta. Claro. Si tenés plata, sí. Si compras tu boba, te armas tu... Tu depto... Oh, tu ambiente claro y vas armas ahí y armas y tenés que pagar mantenimiento che una pregunta qué eh, personaje de Titanes en el ring está en, en... Nah, recoleta eh, caballero rojo eh, paso la momia para cuál era la momia la momia la, momia, la, era la, momia. No, pero la persona, no <risa> la persona no que estaba dentro la momia no había persona, ah, ¿no, había persona? no estaba la momia estaba el caballero rojo estaba claro el Gurka. Bueno, el no único uno, que, el que era que tenía nombre era... Karadagian. Ese es está en el Caradagyan. cementerio Esca de el el... Recoleta. El campeón del mundo. El del mundo. Claro. El que lo jodió a Gatica. ¿Por qué lo jodió a Gatica? Porque en una, m, una pelea, en un amistoso, digamos en una exhibición, estaba Karadagian de un lado, era el boxeo contra el campeón contra el del catch. mundo, el catch. Obviamente estaban jugando pero le hizo una toma media jodida que Gatica no pudo resolver cayó al piso y se jodió la rodilla y Mira. después no pudo ser más y por eso por esa lesión y por su fisura también y por la mala suerte se cae del bondi y ahí se muere cuando sale de vender muñequitos y un par de boludeces más en la cancha independiente sale de la cancha se toma el bondi ¿no vieron la película eh, no, de Leonardo Fabio? no oh, bueno, se murió Leonardo fabio. fabio también ¿no? otra cosa que nos olvidamos decir la semana con esto quería introducir la. la ¿Dónde, irá, eran... ¿dónde irá Leonardo Fabio? ¿irá a la recoleta? ¿irá a Chacarita? chacarita no, Chacarita chacarita, ¿no? chacarita Chacarita desconozco Sí, estuvo en ¿no? Chacarita, chacarita. lo pusieron en Chacarita ¿saben qué otra más? Bueno, que ya la... es un ya es un caso mira, mira. un caso famoso digamos que está ahí en Recoleta María Marta García Belsunza sí, no sabía de toda gente bien No sabía ¿Quién más está? Está eh, Zully Moreno Que era una actriz bastante conocida De la época dorada Del de, de cine argentino Que hizo una gran película Llamada Dios se lo pague Veanla Veanla porque está muy buena eh, No sé quién más bueno, hay ¿La viste de verdad esa película? Sí la vi de verdad Por supuesto Dios se lo pague Las es buenas Mirenla Bueno pero y qué, ¿Qué otra cosa pasa? En, en, ¿En ¿Sin Recoleta, ¿Sin Recoleta? Bueno, tenemos Plaza Francia. Plaza que... Francia que ahora está a la mitad cerrada porque está haciendo el subto ahí. que están haciendo, ¿Lo están haciendo o no lo están haciendo? Pero, ¿Qué están haciendo ahí? Una estación, pero la estación se frenó porque la, los vecinos dicen que arruina el paisaje. Entonces, que la corran a la Facultad de Derecho. Entonces está, está cerrada, pero no están trabajando. Ah, pero otra cosa. ¿Alfonsín no está en Recolesta? Porque no es a dónde se entierran los presidentes en general. Y se, no se encuentran... Pero dónde estaba en Chacarita y después se lo mandaron a San Vicente. No sé, acá encontré una cosa. De la Rúa es un zombie que, que estaba. Sí. Claro, todavía no lo enterraron, sí, pero guarda. Marcha, sí, sí. Se duerme y te digo que varios le ponen el espejito. Eh, está Nicolás Avellaneda ¿no? Otro día les cuento anécdota de, con de la Rúa. sí ¿Quién más está? ¿Parte de Mitre? Eh, Alfonsín dice. Mucho Ilia, colegio, mucho colegio. Aramburu. Hay muchos presidentes entonces también. Pero el Pocho no está ahí. No, después estaba en Chacarita y después se lo mandaron para, para su misión. Sí, lo sacaron. Bueno, en... casi tenemos en Recoleta Tecnópolis. Casi tuvo Tecnópolis ¿No? en Recoleta. ¿Te acordás? Es como un casi vecino. Sí, después... pero no, no estaban no estaban tan de acuerdo. El gobierno nacional claro. no estaba muy de acuerdo con que Tecnópolis estuviera ahí. De hecho, me enteré hace poco que después les ofrecieron el hino americano, lugar polémico para poner Tecnópolis, y recién después decidieron irse al predio de General Paz y Constituyente estaba bien, Polémico. igual, indoamericano. ¿Eh? Polémico. Hay mucho museo también en la zona, ¿no? el de Bellas Artes. Está la playa sí. estacionamiento de estacionamiento de los autos que van levantando. Sí. <risa> una vez fui a buscar vale. un auto ahí. No, peor si te toca acá. Si, si te toca el, abajo de la autopista. No, no fui nunca. un Una, no una vez lo fui a buscar ahí a, al, al frente de, de Plaza Francia. ¿Dónde lo habías dejado? Se me había quedado el auto... No mandaba en un viernes a las 3 de la mañana, no, un poco antes, 2 de la mañana, en Ecuador y Santa Caramba, Fe. Esas cosas te pasan a esa se hora. Se me queda el auto, que te... se me queda o el auto, no arranca, no arranca, voy el sábado, voy el sábado, no está el auto. No. Voy a buscarlo ahí. dejar un cartelito en el piso? No, voy ahí y arranca el auto, obviamente. Qué piedra, eh. Sí. No, porque a veces dejan cartelitos Sí, okay. te, y si no hay un cartelito en la esquina que vos tenés que mirar si, su au, si tu auto no está búscalo ahí o te lo enviaron claro ahora supuestamente si vos te llegás a sentar en el auto no te pueden llevar ¿no? no, claro porque es peligroso no puedes circular con vos y tiene que venir alguien para que te baje pero no, no, no quería pasar la noche durmiendo en esa esquina de Buenos Aires no, no estaba bien Bueno, ¿qué, ¿qué más hay en Recoleta? Bueno, tenemos muchas escuelas. Ya dijimos, eh, está el Centro Cultural Recoleta, el Palais de Glass, el Museo de Bellas Artes. Eh, el Jarro Café. El Jarro Café. Claro. El Centro de Diseño. Está ahí abajo. Exacto. El Parque a donde está el Cosa de Exposiciones. Y después hay ah, muchas el escuelas. Park, estaba, estaba el, el parque en su momento. Claro, está la Biblioteca Nacional. Está el, eh. la Estatua de Botero, ahora. ¿Y no, la flor ¿La flor horrible esa? ¿Que se cierra y se abre? Ah, es una flor. ¿Pero no tiene un nombre? La flor que se cierra y se abre. No, quería sí, comentar es que, es no más que más me cierra. gustaba, nada más. Entran muchas universidades y escuelas también en esa zona. Desde el Carlos Pellegrini hasta el Champagnat, el Malincrot y el ¿Sí? Normal Bien. Uno. Por ejemplo, vamos, estamos todos juntos ahí. Las facultades, bueno, desde la de Derecho hasta la de Medicina y Sociales, porque el límite es ahí es Córdoba. Recoleta, o sea que económicas, no estamos, no, estamos ahí. no, están enfrente. ¿Qué es? Entonces, económicas. Pero eh, Barrio Norte no existe barrio como, Norte. como barrio. No, Recoleta. Recoleta. Claro, Barrio Norte es un submundo dentro de... Claro. Bueno, ATC está ahí. ATC. ATC entraría, claro. ATC, bueno. ATC. Vale. Bueno, yo ok, le, digo, yo bien, le digo a TC Yo también le digo a TC ¿Vos cómo le decís a Agustina? Con tus tiernos 20 Canal 7 ¿Te ¿Te internet, Tengo 27 Claro, que tampoco llama más Canal 7 ¿No es más Canal 7? Car TV no, publica. es que Pública ¿Ahora se llama TV Pública? Claro Hace 10 años Ah, bueno, nada no, Yo uso Australia No sé No sé Bueno, entonces hay que nombrar Hay que, nombrar a, hay que nombrarlo. a Recoleta Palermo Zombie me gusta, ¿eh? Pero... No, no sé zombie no, no. porque, porque hay mucho muerto eh, mucha. cementerio muerto no, no, vivo aparte las personalidades que vivieron en el barrio gente que vivió en el barrio sí Tirándole bueno Borges alguna. vivió ahí sí eh ¿quién más puede bueno Carlos Borges, Carlitos Balá vivió ahí seguro seguro que Borges el abuelo tenía justo un depto ahí para alquilar sí. no quería para alquiler y se lo dio ponele eh Charlie García vivió ahí no bombardeo otro no en en barrio Norte Otro vez también zombie, también Charlie. Calamaro vive ahí. Martín Caradajean, por eso lo, lo deben haber enterrado ahí en la zona. Máxima Sorreglieta. Cosa más interesante, ¿no? No, bueno. no sé. Palermo igual, Dinosaurio sí. me gusta también. Parísmo Dinosaurio. Sí. Dijiste Charlie me acordé... Ser mucho Mirico mucho, ¿eh? mucho Genocida. Te Vive, Bien, te vive bueno, en Recoleta. Ahí. Barrio Norte, pero bueno, Recoleta. Eh, puede ser el palermo de dinosaurio. ¿eh? ¿Te gusta una gustión pensativa? Eh, palermo puede geronte? ser. ¿No hay ya un Palermo Geronte? No, Palermo el no. Dinosaurio me gusta, eh. Es palermo zombie me parece que vos qué decís, Nico. ¿Qué es Palermo Zombie? zombie Yo había propuesto Palermo Zombie en su época porque hay mucho como dijo. Mucho muerto vivo, mucha consigna que está muerta levantada en el último cacerolazo, pero el dinosaurio también me gusta. ¿Martín? Porque hay mucho, hay mucho espacio verde. Uno se imagina que en algún momento hay hoy, no sabe. Para Nico, vos habías tirado una que a mí también me había parecido genial. Ah, Palermo Viagra, ahí ha estado. Porque ¿Por cuando ven, ven uno de azul, se paran. ¿no? No, <risa> no, uno de azul en policía. Me mucha explicación. Es muy de... largo. Sí, sí, sí. Pero está, está bueno. Sí, pero le falta punch. Bueno, no sé, Palermo Zombie. Palermo entonces. Ahora porque me atacaste y Palermo Viagra, que, Palermo zombie, no zombie. A ver. No, no, mi gesto había sido con movimiento circular del no, dedo de un redondeo. Pero yo quiero que participes. <ríe> yo estoy a favor de, de, del, del Valermo Zombie, me gusta. Palermo bueno, palermo sonido, zombie, tenemos si Zombie. Ok, cerrás el programa, jugás en contra. Está bien, nos vamos a ver hoy a las ocho del tinglado cuando hagamos el desafío de fútbol, con tercer piso al fondo y otro programa más. Sos el único representante, sí. El único que, representante, dejanos dejanos soy, bien parados. Soy el embajador del Palermo los Simios, para todos los que quieran ir al partido, hoy a las en del tinglado. Flores. Exacto. Bueno. Dicen que, que. Vengan a ver la goleada de. Mía, del único de representante. Nos vemos pasado aquí entonces. Dale, sí. Ya nos expulsan, nos echan. Nos se, se me... quedan contra ese piso al fondo. No, bueno, ahora me dice que no. Te... Sí, para no quedarte te, te, te... Ese, ese Es el operador sin No, no, voy a blanquear algo acá. Te porque si no quedo yo. Yo me mandé varias durante el día. Pero yo por lo que tengo acá. Me sí, falta un tema, un tema que dura cuatro minutos y medio. Entonces yo calculaba que los apuraba para poner un tema que duraba cuatro minutos y medio. Bueno, si no lo podemos ponemos, con ese tema. Si no lo ponemos parece... podemos seguir hablando cuatro minutos y medio. ¿Les parece si Nos vamos con ese tema <ríe> en honor a la sí, visita que tuvimos en, en el sí. estadio de River Plate. Y hablando de zombies muertos vivos, me parece que es como el beso de la muerte. El beso decir. de la muerte. ¿no? Así es. Bueno, bueno hasta, hasta el, sábado. el sábado que viene. Nos vamos con un de tres fondo también. <música> El orangután y la orangután y orangután y la orangután estaba el orangután meciéndose en una rama Pronto el orangután, le dijo a la orangutana, le canta el orangután, le dijo a la orangutana, termina ya tu andata. te invito a pasear el día en el orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana.